Ya llega, ya llega la entrevista que teníamos pensada con Ornela Estefanassi. Ornela, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Ornela, porque te podemos contar con vos unos minutos. Este, contanos dónde estás. En este momento estoy frente al Congreso de la Nación en lo que es el preparativo y la apertura que va a ser en poquitos minutos de esta sesión histórica que estamos acompañando y sosteniendo desde las calles. Así que estoy acá como paradita del gazebo que destinamos para medios de prensa, que es el que el que tratamos sea un poquito más alejado de los combos, pero bueno, les pido disculpas si se escucha. No, no. De a Está tranquilo, todavía Ornella se ve, pero estás prácticamente en la previa del debate y la votación de la de la ley de la IBE. Eh, un, una, una deuda de, histórica de la democracia a punto de ser saldada. Eh, Ornella, ¿qué es lo que ves, qué es lo que eh, sentís en el, en el palpitar de estas horas, este, de, de este rato previo, ahí hasta donde te llega la vista? Una, mezcla, ¿no? una gran mezcla de emociones porque, es un, por un lado, es un transitar de, de hace 15 años y un proceso paulatino, federal, transversal que hemos sabido construir con una política feminista de, de cuidados y de construcción colectiva, ¿no? que, que fue llevando a, a todo un movimiento y a un proceso de reflexión y de construcción colectiva de un proyecto. Y por otro lado es un poco recordar el proceso del 2018 y todos los esfuerzos que implicó para nosotras como activistas feministas y como participantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Y bueno, ahora es así como una sorpresa, ¿no? Como llegar a un fin de año de un año tan tan particular como este de 2020 y estar transitando este momento histórico y sosteniendo nuevamente las calles y además sumándole a toda la tarea de cuidado el cuidado colectivo de este virus, ¿no? Como que nosotras somos muy conscientes política y socialmente de eso también, así que es como una conjunción de, de muchas, muchas cosas sucediendo a la vez, este, pero con la certeza de que esta es efectivamente una deuda de la democracia para con todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que estamos acá para, para existir derecho que nos corresponde, ¿no? Claro. Ornella, si, si me permitís, y no es por meterme con tu familia ni nada por el estilo, pero eh, si se lo tuvieras que explicar a una abuelita muy ancianita que tuvieras, este, ¿crees que habría algún problema, que tendría alguna dificultad para entender por qué se busca en la Argentina la legalización del aborto? No, para nada. De hecho, mira mi familia en particular ha sido también un proceso de, de reconstrucción colectiva entre todas las mujeres y los varones que nos han ido acompañando, y ha sido un proceso de aprendizaje entre todas, entre todos, entre todos, y, y realmente hemos podido llegar a, a comprender que no pedimos ni más ni menos que la posibilidad de elegir, ¿no? Creo que pasa un poquito por ahí, todas las mujeres sabemos históricamente lo que implica y las personas con capacidad de gestar la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? La imposibilidad de decidir sobre un proyecto tan grosso y tan complejo y con tantas aristas como es la maternidad, el sostenimiento de esa crianza y de todo lo que eso implica socialmente, y sobre todo la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Creo que lo más importante o lo que siempre logra, logra generar ahí como una instancia reflexiva es entender que no se va a obligar a nadie a votar, que vamos a garantizar las condiciones para una práctica que ya existe, que tiene que ver con, con un montón de cosas, no solamente con un tema de salud pública, sino con, con la autonomía, con la posibilidad de decidir y con el empoderamiento colectivo de, de que podamos efectivamente habitar un territorio que es el primer territorio que tenemos, ¿no? que es nuestro territorio cuerpo con total dignidad y capacidad de decidir y que podamos acompañar todo, ¿no? Tanto la posibilidad de decidir y seducir voluntariamente en el embarazo, como la posibilidad de maternar y que se nos den las condiciones para eso. Así que creo que un poco pasa por ahí, ¿no? Explicarlo desde el deseo, desde el territorio cuerpo que cada una de nosotros tenemos, seamos ancianas, seamos niñas, seamos adolescentes. Eso, eso. Muy bien, igual que lo hacen otras personas sobre sus cuerpos, o igual que hacemos los varones sobre nuestros cuerpos, Ornella, por, por decirlo en otras palabras. Eh, ¿Cómo ves a la representatividad de, este, de esta búsqueda, de esta reparación, este, representatividad provincial, digo, de compas y compañeras y compañeros de La Pampa, ahí en ese marco de espera, Ornella? ¿Cómo lo, cómo lo sentís? ¿Hay bandera...? Te, te tenemos Hay a vos banderas, Me, me banderas, parece que te tenemos banderas, a vos con una bandera, con sí, bandera. Sí. Quedaste, sí, sí, hemos podido traer la bandera sí. quedaste, pegada, la ¿Quedaste pegada, Ornela, con esa bandera? ¿Fue casual que vos ahí estabas, pasabas por ahí y sacaron una foto con un, de vos con una bandera? No, fue una decisión <risas> absolutamente política, y personal y, y grupal y colectiva este, Para mí es un orgullo haber podido iniciar mi, mi participando a través de eso en el foro, este, así fue como pude ingresar a esta construcción colectiva y para mí es un orgullo además las prácticas de, de cuidado y acompañamiento que, que se han construido y se siguen construyendo en nuestra provincia este, y también, bueno, fue una decisión ¿no? como para poder presionar y, y mostrarle al senador que dice y manifiesta que la Pampa eh, se vota en contra de la posibilidad de las mujeres y las personas con capacidad de gestar de decidir sobre sus cuerpos que eso no es real que venimos garantizando esta práctica hace años, que lo hacemos por un marco feminista y lo seguiremos haciendo, y que queremos que el Estado se responsabilice, le brindamos los elementos necesarios para que esa práctica sea legal, segura y gratuita. Así que bueno, desde el orgullo pampeano y también desde el reconocimiento a la, a la trayectoria y a la militancia de todas las compañeras ¿no? que, que están allá, que están poseyendo la vigilia allá, las más antiguas, las más históricas, las más recientes, Conmigo un pedacito de allá y dejar acá un pedacito de allá. Muy bien, muy bien. Acá también hay vigilia, Ornella. La verdad es que sintetizaste ahí porque tenía preparada esa acerca de nuestro senador provincial este, nacional, Marino, este, al que, bueno, te cuento a la pasada, capaz que no te enteraste, la juventud radical ahora se sumó a pedirle al senador Marino para que revea su postura en contra de la legislación de la IBE. Ornella, muchísimas gracias por esta aparición en la siesta que nos fue. Esperamos que por ahí te volvemos a molestar, porque hoy tenemos pensado quedarnos un rato más por acá, cerca de, de Radio Carmes y de los corazones que tienen llamas verdes, para ver si podemos reflejar un poco también cómo se viven estas vigilias. Este, gracias por ahora, Ornella. Y bueno, tenés el micrófono a disposición, porque sé que te olvidaste decir no sé qué. No, no, no me olvides que de decir nada, simplemente un agradecimiento grande a todas y a todos por allá, este, construimos esta vigilia de manera federal, colectiva y transversal, así que sabernos latiendo juntas y juntas ese proceso es sumamente importante, aquí esto haré, y ahora justo, mira les corto y vamos a dar inicio al escenario acá, este, que estoy justo con el handi en la otra mano y me están avisando que ya en 10 minutitos arrancamos para ir al debate. Genial, genial, gracias Ornella y hasta luego. Hasta luego, compa, muchas gracias. Ornella Estefanasi, desde ahí, desde la zona del Congreso, ¿viste? Dijo: tratamos de poner la mesa de prensa un poco lejos de los bombos, pero disculpen porque por ahí no se, no, no se puede evitar que se filtre alguno. Bueno, sí.